El segundo paro nacional contra el gobierno de Javier Milei incluyó movilización y acto en la capital entrerriana Cerca del mediodía del 9 de mayo concentraron las columnas de sindicatos, algunos partidos políticos y organizaciones sociales en la Plaza Primero de Mayo. Entre las miles de personas que se manifestaron por el microcentro paranaense para concluir en Plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno Provincial, predominó el espíritu de unidad y, además de las críticas al Gobierno Nacional, las exigencias al gobernador Rogelio Frigerio para que deje de apoyar a Miley. Desde Radio Barriletes conversamos sobre la jornada de lucha con eve Kloster, referente del movimiento de trabajadores excluidos, integrantes de la UTEP. Una valoración muy positiva, muy buena. Hace mucho que venimos caminando esta unidad, por lo menos que se expresó el 24 de enero, se volvió a expresar en eh, la marcha por la educación pública como hoy en este paro nacional contundente que se dio a lo largo y ancho del país y acá en Paraná fundamentalmente con mucha fuerza de todos los gremios, de todas las centrales de los trabajadores y de los estudiantes también. Por el tono de los discursos parece que van aumento eh, las quejas hacia el gobierno provincial de Rogelio Frigerio y hacia su actitud respecto al gobierno nacional. Sí, le estamos pidiendo que deje de ser buen alumno de mi ley que gobierne para la provincia, para los intereses de la provincia del pueblo principalmente, de las trabajadoras, de los trabajadores y no que haga obediencia debida que es un poco lo que está haciendo ahora y que fundamentalmente los legisladores voten en contra de la ley base que va a atentar todos los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores eh, así que venimos a exigirle eso que gobierne para Entre Ríos, no para la derecha y para mi ley. Desde el Centro Político Entre Riano, informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.